Seguimos enredando las mañanas Y las notas de los distintos programas Que fuimos seleccionando y aportando Para este programa grabado, editado Para este viernes 7 de noviembre Esta vez vamos a ir al programa horario Público Programa que sale por Radio La Retaguardia Allí ellos llevan adelante el desarrollo de lo que tiene que ver con los juicios a, a los genocidas y a los que participaron de la última dictadura cívico-militar esta vez van a vamos a escuchar una entrevista con Flora Bagú que es la primera vez que va a dar testimonio en la, causa, en la mega causa de, de la ESMA escuchemos la entrevista Eh, vamos a charlar con con Flora Bagúa, quien recibimos y a, que, que estuvo hace este, aproximadamente 10 días declarando allí en el ante el tribunal. Flora, bienvenida a Oral y Público, soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás, Fernando? Bien, bien, muy bien. Contale a la gente, me parece que tu historia este, quizás este, no es de las más conocidas, viste que el periodismo tiene a veces esos caprichos de quedarse encasillados, en determinadas historias Y otras van pasando de largo eh, ¿Por qué eh, sos testigo De la mea causa ESMA? Bueno, este yo fui llamada Para ser testigo este, Después de un tiempo Que testificó eh, Leticia Bayón Hija de un um, desaparecido Carlos Enrique Bayón En el, el día 22 de diciembre Del año 76 eh, Yo era la pareja Compañera de, de Carlos Moyano en, en, en durante el año 76. Uh -huh. Así que el, el pedido este de la fiscalía y luego a través de del tof número 5 este fue en virtud de, de esta de esta causa. ¿Y es la primera vez que vos declarabas ante un... Exacto, exacto, Fernando, es la primera vez que yo declaro. Eso es, no deja de ser un hecho extraño, digamos, porque vos no, no no estuviste exiliada, digamos, no saliste del país. No, no, no, nunca salí del país. Uh -huh. ¿Y y y por qué se dio esta situación de que sea la primera vez y que no hayas declarado antes? Bueno, porque recién ahora se tocaba, este, digamos, se tocaba en turno el caso de la desaparición de de Carlos eh, Bayón y de su m, pareja anterior, Norma Bachel, uh -huh. eh que se dio con una semana de diferencia. Ella desapareció el 15 de diciembre del 76 y Pablo el 22, exactamente una semana después. Uh -huh. Y estaba esta hija en común que ellos tenían, Leticia. Eh, Leticia está este afortunadamente con vida y en buen estado de salud física y mental, uh -huh. este y bueno, nada, el, el, el, um, a la fiscal le pareció interesante que, que yo pudiera aportar los datos de la desaparición de Pablo porque fui la última persona que lo vio con vida. Pablo era el nombre de militancia que tenía Carlos sí, Bayón. Sí, discúlpame, cuando no, no, no, diga Pablo es porque me sale así espontáneamente. Está muy la bien. Pablo es Carlos Bayón. Es Carlos Bayón y él está así desaparecido. Está desaparecido. Leticia fue secuestrada tanto... Primero había sido secuestrada con su madre, la devolvieron. Fue Exactamente. Sec fue secuestrada con Carlos y también la devolvieron. Sí, sí. sí. Uh -huh. Leticia estaba con su mamá cuando la secuestraron junto a otra compañera militante uh -huh. en Avellaneda este el, Ya te digo, el 15 de diciembre del 76 eh, Y fueron llevadas a la ISMA este, Y la niña, Leticia, en ese momento Que tenía menos de tres años eh, Fue devuelta a la casa de una tía este De donde eh, la trae, digamos La va a buscar porque le avisan a a Pablo Y Leticia viene a vivir con nosotros Durante esa semana mientras eh, Pablo hacía todos los intentos de eh, averiguar qué había pasado con, con Norma Vaché, la mamá de Leticia, uh -huh. y bueno, en, en esa búsqueda de información es que mm, eh, Pablo recibe eh, una una cita este de, de un hasta ese momento de un compañero este para exactamente ese día 22 de diciembre del 76 a las 6 de la tarde, uh -huh. y esto yo lo sé porque, por una, haber a cuestiones de, de, de circunstancias del momento y de de algunos hechos que no no eran, este en realidad de alguna manera no, estaba, no eran correctos que hiciéramos, pero Pablo estaba muy enfrascado en esta tarea, así que me pidió que bajara... Este, ...hablar por teléfono a la mensajería... ...para buscar sus mensajes de ese día... Este, ...más allá de mi negativa... ...finalmente lo hice... ...y como siempre... Este, eh, ...tuve problemas con... ...el tema de memorizar números... Eh, ...tuve que anotar el número en un papel... ...y fue el número con el cual yo... ...hice la telefonada... ...traje los mensajes... ...le pasé el mensaje a Pablo y este y bueno Pablo se fue con, con Leticia esa misma tarde porque esto fue el mismo día veintidós eh, la niña dormía la siesta la levantó para llevársela y a pesar de que la chiquita estaba en un estado muy alterado digamos por lo que había ocurrido con su mamá y ella había estado presente sí. pero bueno este el tema fue así Pablo se fue y me dijo vuelvo pronto porque la cita es muy cerca Eh, ...así que en una hora, una hora y media... estoy de vuelta... Eh, ...bueno, de hecho nunca más... ...lo volví a ver... Eh, ...sí después... Este, ...a través de... ...compañeros... Este, eh, ...con quienes trabajábamos juntos... Eh, eh, ...me pidieron que... buscar información en casa de... Mm, ...supuestamente otra tía... ...que era un familiar de hecho... ...este... En, ...afuera en provincia... En la localidad de Quilmes Y bueno, allí fui a preguntar Y esta persona me cuenta Que Leticia había sido Llevada allí por segunda vez ¿Sí? Este, eh, afortunadamente En todo caso Y que había hecho Algunos pequeños comentarios Como que al papá Lo habían metido dentro de un auto eh, Hombre con armas Que estaba tirado en el piso del auto Y que le dolía mucho la cabeza Este, estas fueron las pocas palabras que pudo recordar y repetir esta niña Y este Pablo fue trasladado a la ISMA también Pero um, no se sabe ciertamente si llegó vivo o muerto este Y bueno, este es el, el seguimiento que podemos tener A través de otros compañeros que estaban en ese momento uh -huh. eh, De lo que ocurrió con con él, ¿verdad? Eh, en ese contexto de lo que de lo que vos has ido contando y, y relataste también ante el juzgado de, de la historia de esta de esta niña, digamos, uh -huh. que se salvó dos veces, podríamos decirlo, sí. de los secuestros, eh, sí. me resultó estremecedor es, este, escucharte contar eh, que vos hayas tenido, en esas mismas circunstancias, dejar por un instante, aunque sea a tu a, a tu bebé, al cuidado de otros compañeros. Eh, bueno, esto esto fue posterior, uh -huh. sí, esto fue posterior porque después de haber pasado la noche en ese mm, departamento donde vivíamos, eh, digo, en, hablo en plural porque yo estaba con mi hija, que era más pequeña que Leticia, tenía, mi hija tenía un año y dos meses, pasamos la noche allí de manera imprudente, por supuesto, pero yo estaba absolutamente omnubilada. Este, recién a la mañana pude darme cuenta que... Este, que estaba cometiendo un error y salí de allí este, con mi hija y intenté conectarme con mi responsable, digamos así, este, para contarle lo que había ocurrido, cosa que no fue posible en dos oportunidades de aquella mañana del día siguiente, el día 23, hasta que finalmente recordé que sobre la mesa del comedor del departamento donde vivíamos había quedado aquel papelito con el número de teléfono del día anterior y este bueno recurriendo a las últimas este oportunidades que uno tenía de hacer algo eh, tomé ese papelito y recordé algo que Pablo me había dicho que era que desde la ventana de nuestro departamento se veía el techo del restaurante donde solía almorzar con el tío Esteban en definitiva bueno todos sabemos que era Rodolfo Walsh que eh, hablé por teléfono de la mensajería, dejando un mensaje eh, lo más este, cerrado posible, pero teniendo la, dando la posibilidad de que si eh, Rodolfo recogía este mensaje pudiera comprenderlo de parte de la esposa de él, el señor Pardo. Este, en ese momento uh -huh. eh, que le esperaba en el restaurante donde siempre almorzaba con mi marido bueno, a través de esta eh, rejunte de datos y de memoria que yo tenía eh, pude llegar a ese lugar donde, eh, bueno, nada ahí fue el punto donde pude reencontrarme con alguien eh, no en ese momento porque fui al comedor, no había nadie Pero bueno, eh, en definitiva cuando bajo, este porque esto era en, en el último piso de este edificio, este eh, Rodolfo estaba en la puerta con su compañera, su pareja en ese momento, Lilia Ferreira. Y este vos no los conocías, obviamente. Sí, a Rodolfo lo conocía. Ah, sí, ¿sí? conocías. Habíamos tenido varios encuentros, sí, absolutamente. Uh -huh. Porque de hecho, eh, Rodolfo era era el superior de Pablo uh -huh. y habían estado en el departamento en algunas oportunidades y, y nos habíamos encontrado yo personalmente me había encontrado con él llevando uh -huh. carpetas o canastos con carpetas con información no pero digo no no conocías su verdadera identidad o sea, no no ah. no no conocía su verdadera identidad no no absolutamente para mí era el tío Esteban claro Este, no, no lo sabía hasta ese momento uh -huh. eh, No, hasta ese momento no En definitiva lo supe mucho tiempo después uh -huh. eh, Bueno, nada, esto el tema fue ir con Esteban en un taxi Lilia este, hasta un bar donde este, eh, brevemente hicimos el relato de lo que había ocurrido Y allí es donde eh, la pareja de Rodolfo, Lilia, se queda con con mi hija en brazos que pasaría a ser retirada por mi familia este uno o dos horas después a quien yo había informado este eh, de acuerdo con con Rodolfo con su pedido y yo volví al departamento a buscar este, todo el papelerío y la información que había en el departamento donde vivíamos y, y trabajábamos y eso eso habiendo caído Pablo era sumamente peligroso por eso dejaste a la a totalmente Totalmente. Sí, fue una decisión dura y difícil y riesgosa en todo caso, he visto desde tiempo después, este eh, pero bueno, era lo que había que hacer y en ese momento... Eh, estábamos con la mente en, en lo que había que hacer uh -huh. este, era para nosotros un compromiso muy serio y además el peligro acechaba tanto yendo a buscar las cosas al departamento como quedándose allí la línea con este con los responsables digo en cualquier en cualquier caso los militantes estaban acechados por el peligro en, en cualquier circunstancia todo ¿no? el tiempo uh -huh. todo el tiempo de hecho bueno fue lo que le pasó a Pablo no este, digo haber confiado en una cita donde finalmente secuestrado este esto era permanente porque había eh, razzias en los colectivos en la calle pedido documentos detenciones secuestros era permanente y podía ocurrir en cualquier lugar es cierto uh -huh. y cómo cómo fue luego tu tu vida militante luego de eso cómo cómo seguiste? bueno eh, digamos que ahí en ese en ese breve tiempo como hasta fin de año digamos ahí a partir del... del ...tomando en cuenta del, del día 22 de diciembre... ...hasta, hasta el fin de año... Este, ...estuve primero en casa de una persona... que eh, ...una ex compañera de la universidad... ...que no tenía nada que ver en el tema... ...que me, me brindó... Este, este, su, su, su departamento... Este, ...para que pasara un día allí... ...y mm, luego también en casa de unos familiares indirectos... ...a pasar... El 24 y el 25, que eran los días de, de fiestas de fin de año este Donde me reencuentro con, con mi hija, que había sido llevada a ese lugar Y a partir de allí, este eh, en contacto nuevamente con, con mi responsable Soy eh, llevada a la casa de mi responsable, Sergio este José María eh, Salgado José María Salgado, este y su mujer eh, Coca, este es el, el único dato que tengo sobre ella, no uh -huh. conocemos mucho, eh paso allí una semana, este, eh, Rodolfo Walsh asiste diariamente a hablar conmigo acerca de, de lo sucedido y y de algunas cuestiones alrededor como viviendas este, o lugares este, que, que podían haber sido allanados o no, este, bueno, etcétera y en definitiva paso esa semana allí y luego se me pide que que, que me vaya, digamos, a algún lugar lejos por un tiempo eh, hasta que la cosa estuviera más tranquila. Uh -huh. Bueno, es así que que me voy con con mi hija este, a la costa. Eh, eh, a una casa prestada eh, y cuando vuelvo en el mes de abril este ya no puedo estar en entrar en contacto con ninguno de estos dos estos compañeros a los cuales me referí este Rodolfo ya había sido este eh, asesinado eh, José María Salgado también este Sergio y bueno de hecho Eh, Lila Pastoriza, que también trabajó con la quien también trabajábamos, uh -huh. también había sido este secuestrada y bueno eh, se nos terminó a mí se me terminó la gente con quien podía tener contacto, uh -huh. así que a partir de ese momento quedé absolutamente aislada del grupo con el cual yo trabajaba en ese momento. Uh -huh. Este grupo éramos los compañeros que hacíamos ancla. Uh -huh. Uh -huh. eh, to toda esa célula era la que se cargaba de la agencia de noticias clandestinas así es uh -huh. así es que quedó desarticulada después de, de, de esa sí. secuencia de operativos digamos. absolutamente porque digamos Rodolfo era quien conducía esto eh, Lilia Ferreira eh, Lila Pastoriza eh, eh, Pablo este, Carlos Ayón, Norma Baché eh, Sergio eh, José María Salgado Eh, soy compañera Coca, este algún otro compañero seguramente que yo desconozco, y este y yo, eh, digamos, dentro de los conocidos, ¿no? Éramos los que eh, trabajábamos uh -huh. en Ancla. ¿Vos sabés que que, que, eh, que ya para nuestra generación, yo tengo una edad más o menos parecida a la, a la de tu... Eh, Turiña, a la que estábamos haciendo referencia, que es Martina Noailles, es. este periodista amiga de esta casa, la, eh, ha participado de este programa alguna sí. vez también y eh, eh, para nosotros, bueno, no obviamente para Martina, pero digo para nuestra generación es, eh, eh, es difícil eh, escuchar una historia en la que alguien hace referencia a que no conocía a Rodolfo Wolf porque para nosotros la figura de Rodolfo este, es ampliamente reconocible, eh, pero esto es así, digamos, en, en aquella época eh, la, la, la figura, de, si bien era alguien reconocido tanto para la militancia como para los represores. Uh -huh. Este no era una figura que and anduviera por la calle y la gente lo reconociera, digamos. Uh -huh, uh -huh. Bueno, justamente, digamos, eh, fíjate vos que yo me encontraba con él a menudo, digamos, pero este realmente no había, no no podía asociar de ninguna manera que este hombre con el cual yo me encontraba era Rodolfo Walsh, este porque no conocía su rostro. Eh, tanto es así que una vez eh, Pablo Carlos Bayón eh, me dice ya te vas a enterar algún día que veas un libro y veas una foto en la contratapa este quién es el tío ¿no? Uh -huh. este esto es una frase que me quedó eh, dando vueltas mucho tiempo uh -huh. hasta que finalmente eh, una vez que, que bastante tiempo después que que que Rodolfo es este asesinado eh, veo um, una foto en un diario donde aparecía una nota sobre Rodolfo Walsh y era como justo ese gesto no el rostro ese gesto esa toma donde yo eh, puedo asociar eh, el el rostro de Esteban con el rostro de Rodolfo Walsh uh -huh. y digo ah era esta persona uh -huh. este y esto fue bastante tiempo después ¿Recordás más o menos por por qué año unos años después, uh -huh. un, aunque te parezca mentira, unos años después, ah, pero aún en dictadura, digo. Sí, sí sí, uh -huh. sí, sí. Este, pero digo, no, no fue instantáneamente, ¿no? Uh -huh. Ni fue cuando en el 77 cuando cuando lo asesinan a, claro. a Rodolfo, digamos estaba absolutamente enterada y embebida del tema, pero no hacía absolutamente ninguna relación, este, que esa era la persona que yo conocía. Uh -huh. Tal vez porque las fotos no tenían esa esa imagen que yo tenía internamente digamos, claro, ¿no? Claro. Hasta que unos años después este bueno, doy justo con algo que coincidiría con mi imagen interna. Uh -huh. Estamos charlando con Flora Bagú, ella acaba de dar testimonio hace un par de semanas en la causa ESMA, y contábamos al principio que era la primera vez que dabas testimonio, y justamente te quería preguntar para, digamos, para alguna una militante de aquellos años, este, y que a la vez está de alguna manera familiarizada públicamente con los juicios qué qué te implicó estar allí digamos siendo protagonista de una de esas cosas mira eh, digamos desde lo personal fue un tema emocionalmente duro difícil de atravesar eh, tuve mucho apoyo de la gente del centro Ulloa este y de la fiscalía eh, obviamente uh -huh. este y de algún compañero que mm, Eh, anda por ahí dando vueltas cerca de la fiscalía que, que ya había testimoniado varias veces, digamos, la gente que me contuvo en ese momento, por supuesto mi hija este Martina, este eh, y bueno, nada, esto desde lo emocional. Mm -hmm. Y luego la importancia que yo claramente tenía este, desde que la ubicamos a Leticia, hace 2011 creo que fue, o 10... Este, digamos, nada, uno, unos pocos años atrás, este, que pudimos eh, ubicarla a Leticia, porque no la habíamos encontrado hasta ese entonces, a pesar de haberla buscado yo intensamente, eh, gracias a la ayuda de Martina y otros compañeros periodistas, este, también por cuestiones fortuitas, digamos, de alguna manera, este, pudimos ubicarla a Leticia, que tenía otro apellido y este era el motivo por el cual no podíamos ubicarla, eh, no el de su papá, Este, eh, apellido de sus padres eh, Adoptivos, digamos así Pero que eran eh, Una pareja, eh, amigos De la mamá de Leticia este, Así que Leticia estaba en buenas manos Digamos Bueno, eh, cuando nos reencontramos Finalmente con ella Que fue también Un digamos, un, un tiempo este, Muy sacudido, digamos así Emocionalmente eh, Leticia Relata, bueno, estuvimos comunicadas este todo el tiempo, lo seguimos estando Y es ella la que empieza a, a, eh, a, a ser eh, llamada y convocada para, para la causa, ¿no? Para, para testificar eh, Finalmente yo digo, bueno, pero entonces yo también tengo que testificar Porque tengo cosas que tal vez otra persona desconozca uh -huh. Y bueno, fue así que me, me presenté eh, Primero me tomaron un testimonio escrito Y después cuando llegó, esto fue hace unos años atrás, dos, tres años atrás eh, Cuando llegó el momento de los testimonios orales eh, La fiscalía eh, le pidió a Leticia que me mencionara que yo no estaba dentro del grupo de testigos claro. este, que me mencionara en su testimonio eh, y ellos elevaron luego un pedido al juez para que yo formara parte de, de los testimonios así que Leticia testimonio no sé, algo así como dos meses atrás creo este, y bueno eh, las cosas fueron de esa manera Leticia me mencionó se elevó el pedido, el juez lo aceptó y fui convocada para para dar el testimonio, primero en una fecha, el primero de octubre, que luego no pudo ser, porque había testimonios eh, que se superponían a través de Skype, con gente que está eh, viviendo en Europa, y etc., compañeros que viven allá uh -huh. exiliados, este, así que, bueno, finalmente el 23 de octubre fue el día que yo presté testimonio. Fue esto, emocionalmente un tema difícil, duro del cual uno se va recuperando de a poquito y con el tiempo, este y en eso estamos. Y por otro lado, era un compromiso absolutamente personal, en esencia con con, con Pablo, este eh, con Leticia, eh, conmigo eh, también, y con todos los compañeros que ya no están. Este, digo, creo que, que si esto sirvió para... Eh, que la causa tomara un poquitito más de cuerpo este es algo que eh, un militante debe este, hacer eh, eh, como compromiso personal no uh -huh. eh, Flora te agradecemos mucho Este, esta charla, eh, para nosotros que hacemos este programa semanalmente y justamente lo enriquecemos con no solo con lo que puedan aportar los fiscales y los abogados, sino con lo que pueden aportar los sobrevivientes y lo, los testigos y los familiares eh, sabemos que está esto que para nosotros son historias que nos ayudan a contar lo que sucedió en aquellos años, para ustedes es parte esencial de sus vidas así que te, okay. te, te agradecemos que te hayas abierto a compartirlo también con nosotros Bueno justamente digamos cuando Martina me me preguntó acerca de esta entrevista eh, sabiendo mi estado de ánimo eh, que recién ahora estoy recuperándome digamos eh, lentamente eh, de todas maneras yo dije sí no puedo en el horario exacto pero digamos veamos de qué manera podemos hacerlo porque sigue siendo un compromiso este de, de militante digamos, ¿no? este, así que eh, Eh, la verdad que con gusto este, acepto esto más allá de las cuestiones y, y de los costos personales digamos uh -huh. este, creo que eh, cuanta más gente esté enterada eh, de qué cosas pasaron, vivimos este, y ocurrieron uh -huh. eh, la conciencia ciudadana va a mejorar sin dudas, un abrazo enorme te agradezco, ¿eh? hasta pronto hasta pronto hemos charlado Entonces, con este una testigo importante en la causa de la ESMA, pero a la vez, la primera vez que había declarado ¿no? ante la justicia, Flora Bagú nos acaba de contar esta historia tan difícil de entender si vos la descontextualizás, ¿no? Eh, no solo por, por esta cuestión que yo le mencionaba a propósito de la figura de Rodolfo Walsh, hiper archi reconocida para nosotros pero desconocida para sus propios compañeros en aquel tiempo sino también por lo que eh, por lo que implica el, el detalle que Flora nos ha dado en, en en la vida cotidiana ¿no? en ese ir y venir con el peligro acechando y con la responsabilidad de la militancia con esa elección de la militancia con esa obligación de la militancia que se dio este, buena parte de aquella generación y estas historias que a veces te pasan por el lado y que no necesariamente tenés que conocer digo la, muchos de ustedes quizás conozcan el laburo periodístico de Martina Noailles en este caso eh, que era aquella beba de año y pico eh, que andaba también de acá para allá este, en los brazos de su mamá y en los brazos de, de prestado ni más ni menos que de Rodolfo Walsh